Señor Ganadero, ¿cómo hacer un buen silo con pasto rodas administrado como un verdadero cultivo consiguiendo rendimientos hasta 25 kilos por metro cuadrado? Ideal para programas con ganados semi-estabulados de c e b a o leche. Prestamos asesoría y capacitación al personal de su finca. Consultar el canal de YouTube Julio Estrada. Recuerde, señor Ganadero, que primero debe ser un buen agricultor que ganadero. Una hectárea cultivada con forrajeras con altos contenidos de proteína, como son las leguminosas, pueden sostener de 20 a 30 cabezas con promedio de peso de 300 kilos en una hectárea.